un gran saludo a todos los amigos que nos están escuchando y están compartiendo con nosotros. Luego vuelvo con más ofertas laborales, eh, porque ahora vamos a dar paso a la, a la conversación agradable, simpática y amena con un gran amigo que un, mucho tiempo estuvo acá en la radio. Él era Gabrielito Muñoz. Gabriel, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien, contento de apreciar esta mañana y contento de saludarte a ti, Juan Carlos, y estar en la radio Monte Alto nuevamente. ¿Cómo le ha ido en, en sus labores? qué se está dedicando ahora, después de, de habernos dejado acá en la radio? Bueno, después de todo, me empecé a dedicar a la música folclórica, netamente a todos los cantos populares, a, a recopilar un poco también, y hacer estilos de cueca, e investigar mucho sobre el tema también. Es lo que te apasiona verdaderamente, ¿eh? es lo que te llena, llena tu vida, ¿no? La música. Bueno, así como las comunicaciones, también... la música chilena ¿Cómo nace este deseo de, de la música chilena? Yo muy chico aprendí guitarra tipo 11 años y siempre me gustó la música folclórica porque así fue como aprendí y aparte tengo mi abuela que también toca guitarra en otra, otra afinación y siempre me incentivó mucho a seguir los pasos de la música chilena Mira Oye, y el día de hoy nos viene a presentar algo, algún tipo de música, material. ¿De bueno, se... no. Cuenta, ¿no? ¿eh? En, en estos momentos me acompaña una mujer que partió conmigo, que se llama Ignacia. Tiene ¿Ya? lindo sonido. Eh, ah, la Ignacia, la que está la sonando. I, la Ignacia, la que está sonando, la que me ha traído buena suerte y siempre. Tengo entendido que tú vas a tocar al metro. Al metro, a las micros también, siempre difundiendo el folclore. A los niños que de repente están ahí en la micro, es bonito que escuchen también. ¿Tú crees que se hace una buena labor con los niños? Yo me acuerdo que tu trabajaste harto con los chicos de Alegría Down. Sí, también. Es que, en realidad, se debería ver en todos lados lo que es el folclore. Hay que difundirlo de todas maneras. En la micro, en el metro, no se ve mucho. He visto gente... Amigos que también van a hacer sus cuecas bravas y todo, pero son pocos los músicos que se dedican realmente a esto. Oye, ¿y por qué te gusta la música folclórica? ¿Qué, qué tiene de especial para ti? Es que tiene lindas melodías, eh, es nuestra, y, y siempre me ha llamado la atención para salir de lo común también, en los jóvenes sobre todo. Ahora en la juventud no se ve mucho, Eh, joven que cante música chilena, le pido una cueca, no me va a cantar cueca. Yo... En muchas ocasiones pasa. Es verdad, eso lo que tú estás planteando, la gente no... Como que falta una valoración por lo nuestro, ¿no? Claro. La otra es la invitación a todos los martes también, sumarse a la rueda. Allá van muchos jóvenes. Claro, rueda ¿Dónde queda la rueda? ¿dónde queda la rueda? En, en la carretera de ahí, de Vivaceta. No sé si la ubicas tú. No. En Estoy... el parque Los Reyes Ya, de los parque Los Reyes lo digo parque Los Reyes es donde está la carretera Hay una parte de carretera ¿Y qué hacen ahí? Ahí nos reunimos todos a cantar Cueca Brava Cueca de Ciudad, la cueca de acá Porque siempre cuando uno dice cueca Se imaginan un guaso, alguien del campo Un guaso hombre a caballo, como se llama Pero la cueca de Ciudad Es la cueca bohemia, brava, como le quieran llamar Pero también se le llamó la cueca chilenera eso es lo que hace Maya contar la, y, todas las letras y cómo le ha ido con ese proceso ya son ocho años que se hace la rueda ocho años y allá ha llegado muchos jóvenes mira qué bonito y el día de hoy nos va a traer algo que nos va que nos va a, qué va a compartir con los auditores con los amigos que nos están escuchando bueno yo quiero partir obviamente con una cueca que es la danza nuestra reina nacional una linda cueca recopilada sí. llamado el pejerrey así que vamos a interpretar esta linda cuequita a ver si a ver si le agrada un poquitito a todos nuestros amigos auditores saludándolo también Vamos mojando las patitas pa' Pajarepo y en radio fuente alto y nos fuimos. La vida ya me voy a me voy pa' Pajare. Veje reía, mojaya, mojarme las patitas. Veje reía, mojaya, mojarme las patitas. La vida con guarrego baño me mojo porque na porque na agua está fresquita. La vida ya me voy, ya me voy pa' rey Y a la microelación once mi vida me suba apenas, porque estando en vera y hembra no está rellena. A la microelación se mi vida me su apenas, que está rellena, dime. Que payasada Mojarse en las patitas Mi vida una pasada Ay, me gusta en la chibueno Mi vida haciendo chileno Bien, bonito. ¿Este tema de dónde era? Bueno, esta cueca de recopilada que la saqué por ahí de un amigo, los dos maulinos. ¿Este tema lo, lo recopilaste a dónde? ¿De qué lugar? De... Eh, mi amigo que suben videos de repente, eh, le pregunté un día en la rueda, oye, ¿puedo sacar esta cueca, el pejerrey? ¿El pejerrey? Y dijo, Sácala, no. Mira, ¿a ti te gusta el tema de la recopilación? Esto es lo que hacía la pileta Parra cuando se iba a los lugares... más recóndito de nuestro país, y se iba a escuchar al lado la señora Paulina, por ejemplo, claro. y, y escribía las letras y sacaba los acordes, ¿no? Bueno, la recopilación es algo muy importante porque sin recopilar no tendríamos los millones de canciones que quedan en la tradición. Nunca se sabe de qué autor es y a veces sí. A veces se da a conocer. ¿Y qué más has recopilado en estos viajes que, te, que has hecho, a ver Bueno, también recopilé una linda tonada que muchos la conocen, que se llama La Mar Fui por Naranja, que es de Héctor Pavés. Ya. Un lindo cantor de hace mucho tiempo. Veamos. Esto dice más o menos así. Al amar fui por naranjas, cosas que el amar no tiene Cosas que el amar no tiene Al amar fui por naranjas, cosas que el amar no tiene Cosas que el amar no tiene Me vi la mano en el agua Las esperanza mantiene. Me di la mano en el agua. Las esperanza mantiene. Las esperanza mantiene. Deja correr la naranja Que ella buscará su centro Que ella buscará su centro Deja correr la naranja Que ella buscará su centro Que ella buscará su centro No la aparta con cuchillo Que mi corazón Que mi corazón la apartas con cuchillo Que mi corazón va entro Que mi corazón va a Las hojas de los naranjos se rebarten con el viento Se rebarten con el viento Las hojas de los naranjos se rebarten con el viento Se rebarten con el viento Así me tiene tu amor repartido en pensamiento así me tiene tu amor repartido en pensamiento repartido en pensamiento El naranjo tiene espina pero la naranja no, pero la naranja no El naranjo tiene espina pero la naranja no, pero la naranja no Por eso que adentro de ella guardo mi corazón yo Por eso que adentro de ella guardo mi corazón, yo guardo mi corazón. yo. Muy bien, muchas gracias. Acá algunos amigos te mandan saludos y felicitaciones por tu trabajo. Muchas Debe gracias. ser la mañana. Oye, gracias por haber venido y compartido con nosotros este día. ¿eh? Yo quiero mandar un saludito antes que todo al colegio El Cella, a todos mis compañeros ahí que deben estar escuchando. Oiga, usted debería estar en clase, ¿o no? Eh, bueno, hoy día salimos más temprano y por ahí deben estar los chiquillos. ¿Cómo la ha ido El Cella? Bien, curso unido. ¿Sí? ¿Buen curso? Sí. el cuarto D. ¿El cuarto D? Sí. Así que un saludo a todos los chiquillos que todas las mañanas llegamos temprano. Somos responsables, así que... Están contentos por eso. Oye, ¿dónde la gente puede escuchar tu material? ¿O dónde, ¿Dónde va a publicar posteriormente lo que estás haciendo? Bueno, pienso ir publicando todo eh, en mi Facebook. Y así poder ir compartiendo al Facebook de la radio también. Radio Puente Alto 107.5 FM. También, ¿El para los que quieran, Eh, unirse a este proyecto también sería interesante antes de irnos Verónica Sepúlveda aló aló Verónica ¿cómo estás? muy bien gracias Salude. escuchando Eso. nuestra linda Radio Puente Alto y qué mejor con nuestro folclore pues eh, felicitar a Gabriel Muñoz por esa linda voz muchas gracias y porque ha realmente eh, ha avanzado mucho en, en la música eh, me, me hicieron súper bien las la gárgaras con tu tachuela <risa> eso me hace bien a mí Sí, Gabriel, siempre nosotros apoyando tu, tu arte apoyando también a, a nuestra a nuestra radio de Puente Alto eh, y apoyando al Folclore pues, felicidades felicitaciones también de parte del Ballet de Alegría Town muchas gracias y, y de todas las mamitas también y apoderados que componen nuestro hermoso grupo muchas gracias, un abrazo para todos ustedes Gracias, Verónica. Gracias, Gabriel. Y siga en esto tan hermoso que es la música. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Muy Chao. Te emocionaste con el llamado de la Verónica. ¿Simpática ya. Sí. Eh, siempre eh, las puertas abiertas acá. Así que... Dejaste bonita bonita huella. ¿eh? Eso es lo bueno y... y quiero seguir eh, cultivando esta cultura chilena En mi hermano chico. También tengo un hermano de tres años. Y importante que... Todos nos unamos a hacer folclore. Es algo muy bonito y es que irlo rescatando. Ojalá todos pudieran hacer folclore. Gabriel, gracias por venir. Ya te dejamos lista esta grabación para que después la tengas de recuerdo y respaldo. Muchas gracias. gracias. Un abrazo, que estés bien. Nos vemos pronto.